c i n e h o i t s vive la mejor experiencia del cine 3D. El complejo cinematográfico más grande de Valparaíso. Cinco salas, más de 1.100 butacas, amplias y cómodas dependencias. Ingresa a w w w c i n e h o i t s c l y descubre las promociones espectaculares que tenemos para ti. c i n e h o i t s Valparaíso. Visítanos en Avenida Pedro Mol, 2111. Fono, 600-500-400. 600-500-400 Te esperamos con los mejores estrenos de la ciudad. del cine. Somos c i n e h o i g s Valparaíso.